audio No es un delito, es una pasión, es una pasión. Es una pasión, es una pasión, es una pasión, no es un delito. Es una pasión, no es un delito. Es una pasión.